Hola, muchas gracias por seguir con nosotros. Esta es la mañana del 15 de marzo. Vía libre para otras elecciones se van a celebrar en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Hoy la mesa de la Asamblea decide si presenta recurso ante el fallo de la justicia. El margen es tan estrecho. Que se imponen las prisas ya para organizar una cita con las urnas inesperada, que ha sorprendido a la oposición y al hasta hoy socio de Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos se va a enfrentar a las urnas en un momento muy delicado, con las encuestas a la baja, con una tendencia negativa, allí donde se ha presentado desde las generales de 2019, y con un clima interno crispado. Hoy arrimadas, con v o c a rimadas, ejecutiva a las 11, para hacer frente a las críticas, para compartir, ahora sí, estrategia. Tras el fracaso en la región de Murcia y ofrecerá cambios en una cuestionada estructura interna. Nicolás Caballero, buenos días. Hoy todos pendientes de esta ejecutiva. Sí, buenos días. Ejecutiva complicada para arrimadas. La líder de Ciudadanos parece obligada a moverse si quiere acallar las críticas internas y también para frenar más salidas hacia el PP. Una posibilidad que va ganando peso es esa de que se amplíe la ejecutiva permanente, incluyendo, por ejemplo, a voces críticas o a figuras de peso regional como Juan Marín o Begoña v i l l a c í s Veremos si un movimiento así es suficiente para una dirección que lidia con el paso en falso en Murcia, con unas elecciones en Madrid que podrían dejarlos muy tocados, y no hay que olvidarlo cuando se cumple justo un mes ahora del batacazo electoral en Cataluña. Recordemos que en ese momento ya hubo críticas internas, pero que la dirección no tomó medidas. Ahora algunos dirigentes territoriales de peso cuentan a Radio Nacional que esperan explicaciones porque dicen no dan crédito a lo que ha pasado en estos últimos cuatro días. Otra de las claves Íñigo hoy es ver cómo Ciudadanos taponan más marchas hacia el Partido Popular. Lo que parece claro es que se han roto puentes con el partido de Casado y que Se va al choque. Solamente una prueba. El Mundo Val decía ayer que el PP ha abierto la caja B para comprar a miembros de Ciudadanos. Gracias, Nicolás. A las ocho y media en estos micrófonos, el exsecretario de Organización de Ciudadanos en tiempos de Rivera, Fran Herbías, al que todos señalan como pieza clave para un proceso que amenaza con vaciar Ciudadanos. Él ya está en el Partido Popular. Va a trabajar con el secretario general del PP, Teodoro García g e a Las puertas del Partido Popular deben estar abiertas para unir al Partido Popular y a Ciudadanos por la base. Y después de cuatro años, España y Francia retoman las cumbres bilaterales. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reúnen en la localidad de m o n t a u b a n Allí está enterrado Manuel Azaña. Enviada especial, Sandra Gallardo. Muy buenos días. Buenos días, por eso han elegido Montobán, por su simbolismo y porque al final de esta cumbre los dos presidentes irán juntos a la tumba de hazaña a rendirle homenaje al último presidente de la República y también al exilio español que cruzó los Pirineos. Uno de los resultados precisamente de esta cumbre es que ambos firmarán el acuerdo de doble nacionalidad. Calcula el gobierno que podrán optar a ello unos 350.000 españoles que residen en Francia y unos 160.000 franceses en nuestro país. Una cumbre bilateral muy diferente, condicionada por la pandemia. Aquí solo estarán los presidentes Sánchez y Macron, sus gobiernos, por videoconferencia del lado español, los cuatro vicepresidentes y ocho ministros. Se hablará de la pandemia, de la recuperación económica, de fronteras y también del certificado de vacunación. Macron es reticente, Sánchez es uno de sus impulsores, pero la agitada política nacional viajará también hasta aquí, porque será la primera vez que podremos preguntarle a Pedro Sánchez por la moción de censura fallida en Murcia y sus derivadas. Y pendientes también este lunes de los tribunales del juicio por la presunta caja B del Partido Popular. Hoy con la declaración como testigo del ex secretario general del PP, Ángela Cebes. Y también hoy ante el juez Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, por una factura de más de 26.000 euros a la consultora mexicana Neurona, que sospecha la policía puede ser falsa. Araceli Sánchez, buenos días. Sí, buenos días. El juez investiga si ese dinero pudo ser una presunta comisión. Una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales puso sobre la pista a la Policía Nacional, que investigó en secreto durante meses una transferencia de 26.200 euros de Neurona a Juan Carlos Monedero y que e s t e justificó como un pago por supuestos servicios de consultoría. El magistrado y la policía sospechan que la factura p o r t a d a es aparentemente falsa y creada ad hoc, entre otros motivos, porque está fechada en domingo, porque el concepto es ambiguo y porque solo figura el emisor y no el destino. a a t r i El destinatario magistrado o n que nunca ha ocultado ser colaborador de nunca ocultado ha colaborador Neurona, defiende sospecha s que e x i también e e r l c cobro y el contrato i ó n entre apenas un este el que y e después Podemos mexicana euros que se investiga si fue simulado para presuntamente desviar dinero electoral. El s Unidas consultora si simulado magistrado por para firmó m con la a t 363.000 y tomará hoy declaración a dos testigos: al trabajador de Unidas Podemos, que supuestamente redactó dicho contrato, y al responsable de una empresa audiovisual que elaboró trabajos similares A los de neurona para ver si hubo o no duplicidad. Por cierto, que los tres accederán por la puerta principal, como todo el mundo. El decanato denegó a Monedero un acceso alternativo al no existir peligro específico. Gracias, y difícil imaginar hace hoy justo un año que seguiríamos teniendo que conjugar cada día unas cifras que, eso sí, se escriben afortunadamente más contenidas. El 15 de marzo de 2020 entraba en vigor el primero de los estados de alarma por la pandemia. Hoy, la tercera ola más contenida. Lalo Tobar, buenos días. Buenos días. De todo esto hace un año. Por eso, casi mejor pensar en cómo va a ser el año que viene. Si todo va como debe, esta semana rozaremos, si no rebajamos, los 100 positivos por cada 100.000. Lo dejamos el viernes en el entorno de los 130. Menos de 10.000 contagios reportados el domingo, son 500 menos que el domingo pasado. Todavía 151 fallecidos, aunque. Eso sí, son la mitad que el fin de semana anterior. Hoy recuperan la actividad los gimnasios y polideportivos en la comunidad valenciana y el interior de los bares y restaurantes al 30%, al 50% en La Rioja y en Cataluña ya han levantado los cierres comarcales. Recordamos el 15 de marzo de 2020 cuando nos asomamos a lo que ahora vivimos, pero también el 15 de marzo de 2010. Una década de guerra en Siria, la guerra mundial del siglo XXI. En las mañanas de Radio Nacional hoy analizamos este cruel conflicto sin visos, además de solución, con nuestros corresponsales, con voces anónimas también, con historias vitales, la vista atrás y al futuro también. Y mirada amplia a la actualidad, siempre compleja. Hoy vamos a conocer, Iñigo, las películas candidatas a los Oscars de Hollywood. Hoy que ya sabemos que el cine, la literatura, la música también encuentran en la actualidad argumento para, bueno, después de todo, abrazar. サイ・カン・ブリッジで「Ger the, the a」、do right. can de canción del año en la gala de los g r a m m y de esta madrugada de Los Ángeles, un tema inspirado en el grito antirracista que usa además la frase que pronunció George Floyd, afroamericano, antes de morir asfixiado bajo la rodilla de un policía. Bellioncé, que es ya la artista con más Grammys de la historia. 28. <ríe> Qué, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿En los deportes esta noche juega el Barça? Sí, mañana y pasado tenemos Liga de Campeones para el Madrid y para el Atlético, respectivamente. El jueves, Liga de Europa para el Granada y para el Villarreal. Y el viernes, San José, a quien San Pedro se la dé, San José se la bendiga. El sorteo de cuartos de final y de las semifinales de la Champions y de la Europa League. Pero hoy, Liga Nacional, Fútbol, Primera División, juega el Barça. Un día raro, un lunes por la noche, pero bueno, que sabiendo todos los resultados, que, que sabemos que tenemos que ganar para, para luchar por, por ganar la liga. Kuman y el barcelonismo saben que si hoy ganan, recuperarían la segunda plaza, se pondrían a cuatro puntos del Atlético, con once jornadas por delante. Ahora mismo el Atlético tiene 63, el Madrid 57, el Barça 56 puntos. El rival del Barça esta noche, el Huesca, es uno de los tres que están en la zona de descenso. Los otros dos, Alavés y Eibar. Ayer, por cierto, el Eibar perdió 1-3 ante el Villarreal. Lleva 10 partidos seguidos sin ganar el Eibar, junto con el Getafe, el equipo que menos goles ha marcado y es el que más penaltis falla. De 8 tirados, solo 5 marcados. Otro mal síntoma, errores en la salida de balón que provocan ocasiones de gol. Con todo, Mendilíbar, entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar. m e n d i l i b a r que es uno de los técnicos más sinceros, ayer dijo esto en la sala de prensa de Ipurúa. Igual hay que tirar la grada al balón alguna vez, en vez de querer jugar de atrás para que me roben de atrás y que, y que suponga ocasión o gol. Si estamos en la situación en la que estamos en la clasificación, no todo lo vamos a c h e c a r a mala suerte. No es la mala suerte. La mala suerte, al contrario, le pasa al Granada. Ayer ganó 1-0 el Granada a la Real Sociedad con un gol de rebote. Buena suerte, no va a ser solo eso porque el Granada, octavo en la liga, si el jueves no falla e Noruega, n cuarto finalista de la Liga de Europa, si hace bueno ante el molde el 12-2 de la ida, estará también este Granada entre los ocho mejores de la competición continental. Y en cuanto al d e r b i de Sevilla, en el p i z j u á n 1-0 para el Sevilla, gol de n n e s i r i Con una jugada que habría firmado el verdugo sevillista en la Champions, el noruego del Dormund-Halland, t el Sevilla, que en una semana falló y cayó eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, anoche acertó y ganó al Betis, lo que siempre es una alegría para el sevillismo. A ver cómo se ha í ñ i d o la semana europea y a ver también qué novedades nos trae la lista de convocados por Luis Enrique para los tres primeros partidos de la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022. Jugaremos contra Grecia, contra Kosovo, contra Georgia. El 25, 28 y 31 de este mes. ¿Cuántas cosas tiene el panel de anuncios del fútbol?、Eh? Bueno, buena suerte a todos y buena suerte a ti en esta mañana de lunes. Un abrazo, compañero. ¿Qué tiempo va a hacer hoy, Jacob Petrus? Muy buenos días. Buenos días, tiempo estable en buena parte de España hoy, dominado por el sol. Y si acaso destacaremos las nubes que se acumularán en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y sobre todo en los Pirineos, con algunos chubascos más bien débiles. Algunas nubes también en el entorno de Cataluña, de las Islas Baleares o del sistema ibérico, con tendencia a desaparecer. Y sobre todo, muy destacable será el viento de norte. r a c h a s intensas en Galicia, también en el Valle del Ebro, sobre todo la Tramontana en la provincia de Girona, durante la tarde un poquito más débil, pero todavía dejando golpes fuertes. Como también se mantendrá el viento de levantar el estrecho con algunas nubes bajas. En las Islas Canarias, nubosidad variable al norte del archipiélago y con temperaturas que bajan en el sureste peninsular, pero suben en el resto, sobre todo por el noroeste peninsular. Nos acercamos a las 8 y 11, las 7 y 11 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Décimo aniversario de la guerra en Siria. Es una constatación de diez años de continuas violaciones de los derechos más fundamentales del pueblo sirio. Hoy lunes, programación especial de los servicios informativos de Radio Nacional para analizar la situación actual del país tras diez años de conflicto. Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Servicios informativos de Radio Nacional de España. Síguenos también en redes sociales en nuestra aplicación unrne.es. Radio Nacional de España. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. í ñ i g o Alfonso.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 Aprovechan la oportunidad de que aquí estamos en la pobreza para pagarnos menos, lamenta Maan Al-Yarras de 21 años de Alepo. Y encima nos dicen que estamos robando su trabajo, pero estamos obligados a hacerlo. Muchos cobran hasta el 70% menos del salario normal. Algunos han creado sus propios negocios, sobre todo de alimentación. No estamos muy bien, reconoce Mohamed que abrió su tienda de comestibles con el dinero que trajo de la Takia. Lo único que hago es anotar lo que me deben los clientes y esperar que algún día.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 Para hablar sobre mi pueblo sirio.、Uh -huh. ¿Abandonaste pues, Siria? Años, 10, vamos, g o 10 años de guerra, 10 años de, de sangre y.、Um, a ver, me s i e n t o un poco mal, pero、um, igual de bien para contar también lo que está pasando como un、uh -huh. sirio. Claro, ¿abandonaste Siria en 2012? ¿Por qué abandonaste, Hassan? ¿Tu país? Pues claro,、um, que no quiero ni morir ni matar a nadie, simplemente. Y、uh -huh. quiero seguir mi futuro、um, como un.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 そう。 8 y 23 minutos de la mañana, a las 7 y 23 en Canarias. Hoy se cumple un año de la entrada en vigor del estado de alarma, 12 meses de aquel momento en el que la población pasó a estar confinada para hacer frente a una pandemia de la que pocos datos teníamos por, por aquel entonces. Ahora, en España, a las 8, vamos a volver a la zona cero de la pandemia. Un año después, queremos volver a la residencia Orpea de Aravaque, en la comunidad de Madrid, una residencia de mayores. Ahí está nuestro compañero Daniel Bermejo, acompañado de la directora de este centro. Daniel, ¿en qué punto se encontra? t r á i s Cuéntame, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Íñigo. Pues nos encontramos、eh, directamente aquí, en el, en el punto donde se t o m a b a las decisiones y se siguen tomando, en el despacho de la、uh -huh. directora, como decías, de María Cidón.、Eh, estamos en, en muy cerquita, muy cerquita de Prado del Rey, en, en la comunidad de Madrid, dentro de la comunidad de Madrid, en una residencia que tiene 190 residentes, 190 usuarios y donde la gran mayoría, la inmensa mayoría, están ya vacunados. Por lo que podemos decir que este centro empieza ya a ver la luz, porque me comentaban hace unos minutos, han abierto ya el gimnasio, han retomado las terapias、e、incluso han hecho salidas、eh, al, al teatro, al, también al, al jardín botánico. Las familias también pueden empezar a venir, siempre con muchas medidas de seguridad. Nosotros mismos,、eh, ahora mismo estamos con una de esas famosas EPIs. Y si quieres, vamos a plantearle algunas、uh -huh. cuestiones. Claro que sí, Hacemos b un poco de resumen、María. con la directora. En primer lugar, yo quería saber si volvemos a hace 365 días, hace un año, ¿cómo gestionasteis el miedo de los residentes? Bueno, buenos días y bueno, bueno. Ha cambiado muchísimo porque un año, p u、pues, e、eh, si s me pongo a mirar desde, desde este momento, desde este despacho, cómo fueron aquellos momentos, fueron de muchísimo, sobre todo incertidumbre, de miedo a lo desconocido, de、eh, no saber eh, eh, cómo actuar, porque las、eh, indicaciones pues, al principio fueron, eran contradictorias: ahora sí, mascarilla, ahora no, araguantes, ahora no. Ahora guantes, ahora no. Entonces, bueno, mirar hacia atrás un año después,、eh, estamos más que nada sorprendidos del gran esfuerzo de lo que supuso una, un año de, de una lucha de, que fue para todos los españoles, pero que en, este centro, que en los centros de, de mayores, pues、mmm, no te voy a quitar el componente de, de mucho miedo y mucha incertidumbre. Pero bueno, ahora nada que ver. Las cosas han cambiado un montón. Eh, más que nada porque ya le ponemos más cara al virus, aunque sigue siendo muchas veces un gran desconocido, pero bueno, nos ha dado, nos ha dado un poquito de aire el, el hecho de, de las vacunas y, y de que esto vaya, Madrid vaya saliendo un poquito de, de donde estábamos. ¿no? ¿Faltaron medios o crees que faltó quizá una actitud eh, más, eh, unas órdenes más estrictas o unas órdenes que viniesen de, de las propias instituciones para cómo gestionar eso? No, yo creo que no. O sea, lo que nos pilló a todos es muy de,、eh, descolocados, ¿no? Porque era algo nuevo para todos. Entonces, la incertidumbre que se vivió aquí, me imagino que se viviría en todos,、eh, en todos los organismos, en hospitales, en, desde, las mismas,、eh, desde el mismo Ministerio de Sanidad. y, O sea, No、puedo, yo creo que no, no podemos ir por ahí. Era algo desconocido para todos. Y que yo creo que entre, entre todos hemos intentado hacerlo lo mejor. ¿no? O sea, que yo creo que no. Ahora、eh, hablabas que con la vacuna ha llegado la esperanza.、Eh, no sé si la residencia tiene normalidad plena o el virus ha dejado cierta huella. Vamos a ver, normalidad plena no la tiene. O sea, estamos、eh, efectivamente todos los trabajadores、eh, vacunados. Y todos los residentes están vacunados, salvo aquellos residentes que acaban de, de ingresar en nuestro centro, porque ya hay ingresos nuevos. n o Entonces,、mmm, la normalidad todavía no, no existe como tal, porque hay que recordar que, aunque estemos vacunados, eso no es la panacea. Podemos seguir siendo portadores y que te, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y respetando las medidas de seguridad. Pero sí que es verdad que nos ha dado mucho aire. De movimiento, sobre todo para ellos y para las familias que ya pueden entrar más, más días a verles. Hemos pasado de una visita semanal a tres y hemos pasado de no salir del centro al poder salir a dar un paseo, a tomarse algo, a estar en una, una terracita e incluso pasar un fin de semana afuera. ¿no? Uh -huh. María. Eh, ¿Qué tal? Soy í ñ i g o Alfonso, muy buenas.、Eh, Hola, buenos días. Ha, ha recuperado,、eh, María ha recuperado、eh, la, la residencia en ambiente, es decir,、eh, ya, ya los ingresados pueden transitar con más libertad. ¿Les nota otro, otro, no sé, otra situación, otra emotividad, o, otros sentimientos?、Eh, sí, sí, sí, sí, sí que hemos recuperado dentro del centro esa normalidad esperada, ¿no? Desde que. Vamos a ver, después de verano hubo un rebrote, una, una pequeña ola que aquí la verdad que no, casi no se notó, ¿eh? pero eh, ya se empezó a notar después de verano la, la libertad de movimiento, ya podían salir a, a comer a los comedores, ya no tenían la obligatoriedad de quedarse en las habitaciones comiendo. Eso fue un, un paso muy importante para ellos, el ver a sus compañeros, ¿no? el poder compartir una mesa, desdoblando turnos, claro, porque ya claro. no podían comer tantos juntos. Pues estamos en directo, a... en, en directo aquí en la radio, desde esta residencia o r p e a en Aravaca, la Comunidad de Madrid, en España, a las 8. Hoy, Daniel Bermejo, ahora en conversación con María Cidón, pero en unos minutos también con otras personas, con, con otras,、eh, otros ancianos que ahora mismo también ven el futuro, probablemente muy distinto、sí. al de hace un año. María, le quiero agradecer que nos haya hecho un hueco hoy en su residencia. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. En 15 gracias. segundos actualizamos la información de la mañana, a punto de dar y media. Las ocho y media, siete y media en Canarias. Y vamos con la prensa. Sandra Redondo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y todos pendientes de esa reunión clave de la Ejecutiva de Ciudadanos. Sí, y además, ojo al titular Iñigo de la Razón que afirma que Albert Rivera ha contactado con cargos de Ciudadanos para tumbar a Inés Arrimadas. Veremos qué ocurre, pero según este diario, según la Razón Arrimadas, se resiste a dejar la presidencia. El país, por su parte, señala que Begoña v i l l a c í s estaría entre los nuevos nombres que Ciudadanos quiere incorporar a la nueva ejecutiva del Partido Naranja, pero en cambio, el mundo asegura que v i l l a c í s estaría en la lista de Génova, en aquella lista con la que el Partido Popular está ultimando algunos fichajes. Por cierto, el e d i t o r El editorial del Mundo considera que la falta de autocrítica ha sido letal para Ciudadanos y que en nada les ayuda a las declaraciones de este fin de semana de Mundoval cuando este dirigente ha hablado de las actitudes mafiosas del Partido Popular. Así que, como vemos, la prensa en general tiene una visión muy pesimista sobre el futuro de este partido de Ciudadanos y, por ejemplo, ABC cree que la marcha de Fran Herbías al Partido Popular abre la puerta a una sangría en la formación Naranja. Iñigo. Y además, con Fran Herbías hablamos en, en unos minutos aquí en las mañanas. Sandra, hay más a s u n t o En las portadas de los diarios, como esa decisión de la justicia de mantener las elecciones en Madrid el 4 de mayo. Sí, la razón lleva a encuesta electoral de la que se desprende que Ayuso se dispara, pero que va a tener que gobernar con Vox y con Ciudadanos. Además, según firma Carmen Morodo, todos los partidos tienen miedo ante estos comicios. A Díaz Ayuso, dice la periodista, le deberían preocupar, por ejemplo, a algunos de los fontaneros de Génova y a Ciudadanos el miedo a desaparecer de la Asamblea de Madrid. En cuanto a Pedro Sánchez, dice que es el amigo que parece. Que cae mal a todo el mundo, pero que acaba haciéndose invitar a todas las fiestas. El diario público también se refiere a este adelanto electoral, unos comicios que, tal y como t í t u l a este digital, refuerzan a Vox y radicalizan al Partido Popular. Y me quiero quedar con un análisis que hace Rubén Amón en el Confidencial, donde este periodista señala que las elecciones en Madrid pueden malograr la carrera de Díaz Ayuso o, por el contrario, convertirla en el antídoto absoluto contra Pedro Sánchez. Más asuntos que vamos a repasar de forma más breve. El país aborda un. Una posible reforma de la corona. Sí, según el país, Gobierno, Partido Popular y la Casa del Rey están negociando esta reforma con la que pretenden dotar de mayor transparencia a la institución. Y ABC, por su parte, habla de un nuevo hachazo fiscal, porque según informa este diario, el ministro de la Seguridad Social proyecta subir impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros. Tiempo de análisis en la mañana del 15 de marzo. Rocío m a r t í n e z s a n p e r e Hola, Rocío, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,、Úñigo. Nacho Torreblanca, ¿qué tal, Nacho? Muy, ¿Qué buenas. Tal? muy buenos días. Y en Radio Nacional de España, Barcelona, Francisco Longo. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días. Hola, buenos días,、Úñigo. Bueno, en unos minutos charlamos con Herbías. Antes os quiero preguntar, os quiero plantear el futuro de Ciudadanos en el momento más complicado. ¿Cómo lo ves, Rocío? Hoy a las 11, en unos minutos, dentro de dos horas y pico,、eh, bueno, pues、eh, Inés Arrimadas afronta probablemente uno de los ¿Tú? debates internos m á s Complicados de los últimos meses? No, hombre, seguro. Uno de los más complicados.、Eh, tú me p r e g u n t a s cómo veo el futuro de Ciudadanos.、Eh, pues lo veo complicado, sinceramente. Lo veo complicado porque se, se juntan muchas cosas. Yo, yo no sé, niego de que hacía retrospectiva de tantas cosas, que、mm. se cumple un año de la pandemia sí, tal.、Sí. Algún día tenemos que hacer retrospectiva de la nueva política, o sea, de, de lo que pretendía o decían que pretendía y de lo que ha acabado, acabado siendo, porque, claro, en lugar de regenerar la política y、eh, más bien todo lo contrario, ¿no? Um, claro, cuando haces movimientos hipertácticos se te acaba comiendo también la, la táctica, ¿no?、Eh, que yo entiendo que es en parte lo que ha pasado aquí, porque cuando vas a hacer. Luego, si queréis, hablamos de lo del PP y de Murcia, ¿no?、Uh -huh. Que yo creo que se está haciendo muy, muy benevolente los adjetivos que se ponen respecto a estos tres diputados de Ciudadanos, ¿no? Pero, pero aparte de eso. Eh, cuando tú una cosa es decir qué quieres hacer, otra cosa es justificar el por qué, y yo ahí entiendo que los por qué es. A mí me enseñaron en política que primero va al país, luego va al partido y luego va uno mismo. Y están los términos completamente invertidos aquí, ¿no? Entonces,、eh, Pero aparte de todo, hay una parte de oficio, ¿no? De cómo haces las cosas y cómo las preparas. O sea, la ejecutiva s hoy, igual tendría que haber sido antes de la moción en Murcia, ¿no? Digo yo. Entonces,、eh, yo creo que ahí están pasando muchas cosas a la vez, Íñigo, y va a ser complicado para un partido como Ciudadanos, que desde un sentido de vista del interés general seguramente es necesario en la política española.、Uh... Pues, pues que se han hecho las cosas muy mal. Sinceramente, yo creo que se quiso lanzar una señal de supervivencia por parte de Inés Arrimadas después de las elecciones catalanas, mal ejecutada,、eh, mal medida, que no tenía nada que ver con las necesidades del país, en medio de un estado de alarma, en medio de una pandemia.、Mm, insisto, luego hablamos de otros、mm. actores, que el PP aquí es clave, ¿no? pero, pero esto ha acabado. Eh, mal para ella. ¿Cómo acabar á a corto plazo? ¿Te quiere decir si dimite Inés Arrimadas o no? Eso ya no lo sé. No, no, no. Luego, después de la entrevista con el señor Hervías, si quieres, que por cierto、uh -huh. creo que se ha pasado al PP ya definitivamente. Sí, al、sí, ¿no? Partido Popular, sí.、Eh, pero vamos a ver.、Uh -huh. Nacho. Sí, yo creo que lo, es, es verdad que、eh, los partidos en su función mínima son máquinas electorales.、Eh, y cuando se les mueve el suelo electoral、eh, tienen que tener una estructura que sea capaz de aguantar. Eh, esos vaivenes. Entonces, si no eres flexible, pues,、eh, evidentemente te rompes. ¿no? Yo lo que veo en, en Ciudadanos es que, además de una falta general de estrategia、eh, y de un debate estratégico sobre lo que quiere hacer el partido, eso se les ha juntado con un deslavazamiento、eh, por las bases, por los territorios donde. Los incentivos, eh, eh, la selección de personal, por decirlo llanamente, p u es、eh, es muy difícil en partidos de aluvión, donde no has tenido tiempo para consolidar、eh, lealtades ni identidades. Y luego, eso se añade que tampoco por la parte de la cúpula, tienes, porque cuando tienes esa, esa fragmentación por abajo, pues necesitas una cúpula con mucha capacidad de mando, con mucha cohesión entre ella. Y es justo además lo que tampoco. Estamos viendo aquí. Entonces, es, es difícil decir、eh, qué puede mantener unido a Ciudadanos en este momento, porque está claro que las bases están totalmente en flujo y todo el mundo está mirando hacia qué lado salta y cuándo, y eso parece que son decisiones individualistas o oportunistas, pero es que en la cúpula estamos viendo、eh, un, un nivel de deserciones. Que es inconcebible en, en, en ningún partido político, excepto que esto sea el preludio de nuevo de una fusión o de una implosión de, del partido que centrifugue luego. Hacia, hacia los demás. Yo creo que en el fondo de lo que Inés Arrimadas estaba intentando hacer había un atisbo de una estrategia, es decir, de volver a poner en valor los votos d e ciudadano como ese partido bisagra que es capaz de orientar y conformar la política. O e a el empeño de Arrimadas yo creo que está claro. Lo que, lo que también está claro es que no ha, te, no ha sido capaz de tejerlo、eh, en su propia organización ni por arriba. Ni por abajo, ni tampoco contándoselo a los votantes y a los ciudadanos de una manera increíble. Es decir, si, si, si esto nos lo hubieran contado, o se lo hubiera contado a sus votantes y, y simpatizantes, pues se habría entendido. Pero cuando parece que todo es que has tirado del hilo de, de, de Murcia, de una oportunidad pequeña en, un, en una situación que te parecía clara, pues luego te pasa aquellas cosas, ¿no? de... Aquellas canciones que nos cantaban de pequeño, de que por un botón se perdió una guerra porque ya l ojal, porque ya la casaca, y así sucesivamente, ¿no? Has tirado ese hilo y se ha, y se ha ido todo por ahí.、Uh -huh. Paco. y Paco, perdona,、eh, que no te quería interrumpir, solo notar una cosa de lo que decía Nacho, que tiene razón, pero es verdad que objetivamente <coughs> Ciudadanos, fijaros, es un partido que pierde electoralmente, lo hemos visto ahora en Cataluña,、uh -huh. tiene 10 diputados, pero a la vez de las elecciones anteriores conserva muchísimo poder autonómico. Entonces, ahí hay una contradicción en términos que es difícil de manejar. ¿eh? O sea, eso también, digamos, para poner las cosas、eh, como son. Perdona, ¿eh, Paco.、Eh, eh, Enseguida escucho、sí. a Paco Longo, pero antes voy a saludar a, a Fran Herbías, que fue secretario de Organización de Ciudadanos con Albert Rivera, senador de Ciudadanos, y desde hace unas horas miembro del Partido Popular. Señor Herbías, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿durante cuánto tiempo ha negociado su incorporación al Partido Popular? ¿Días, semanas? Bueno, esto no ha sido ninguna negociación, la verdad. Esto es simplemente. Hay una emergencia nacional que vive, que vive España. Estamos viendo cómo España, pues, 5、eh, millones y medio de desempleados, cómo conseguíamos、pues, con el、eh, fracaso, fracaso escolar, cómo no se está garantizando tampoco la justicia social y las libertades que necesita nuestro país. Y al fin y al cabo, lo que he decidido es sumarme a un proyecto que pueda ser frente al sanchismo, que pueda ser frente a Sánchez, que pueda garantizar el progreso、eh, de España, que pueda garantizar en definitiva la unidad de. De España y defender nuestro marco constitucional, y lo que he decidido claramente pues, es dejar un partido como Ciudadanos al que construí y ayudé a consolidar en el conjunto de España, que se ha convertido a día de hoy en parte del problema y no parte de la solución, que se ha convertido en m o l e t a del s a n c h i s p o Y lo que he decidido claramente es ponerme a trabajar para que España tenga un gobierno liderado por Pablo, por Pablo Casado. Se lo preguntaba porque leo una información en el español en el que se difunde una serie de mensajes, de llamadas que apuntan a su papel clave, que ahora me c o n f i r m a Ahora Y si es así o no, en el fracaso de la moción de censura en Murcia. ¿Esto es así, señor Herbías? ¿Usted ha sido una de las claves para que fracase esa moción de censura?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 Hecho que te s diputado, sino el por qué se han presentado unas mociones de censura de un partido contra ellos mismos en un gobierno para cambiar gobiernos que, que funcionaban, ¿no? Murcia, Madrid, ahora parece que en Castilla y León. La verdad es que creo que la pregunta tiene que ser esa, ¿no? ¿Por qué en plena pandemia hay que hacer mociones de censura? ¿Por qué en plena pandemia hay que crear inestabilidad política? ¿Por qué en plena pandemia y con plena 5 millones y medio de desempleados que hay en, en España, entre parados, ERTE y ERES,、eh, nos ponemos, ¿no?, a jugar a las, a las sillas. Y yo creo que eso es. Lo que realmente、eh, nos tenemos que, que preguntar q u es i era el momento de hacer ese, esos cambios. Yo no tengo nada que ver con el tema de Murcia, s i se lo trasladé precisamente cuando me llamaron, curiosamente me llamaron desde el PP y desde Ciudadanos para ver si podía yo intervenir en el tema de la, de la moción de, de censura y yo fui muy claro, ¿no? Hay、eh, Con dos diputados que hace dos años que no, que no hablo, que no, no tengo relación con. Con ellos y con la tercera persona tenía cuando c o n s e g u í hablar, ya creo que fue el viernes por la mañana, y a me dijo claramente que la decisión estaba tomada. De hecho, ese mismo día anunciaron ¿no? la, sí. la renovación del, del gobierno. Así que、mmm, entiendo muy bien que quieran ahora ¿no? pues、jugar aquí a quienes o n los Reyes Magos, pero que realmente、eh, yo no tenido nada que ver. Eso ha sido una cosa del secretario general del Partido Popular, de Teodoro García Gea, y sí que puedo decir que creo que es bueno. ¿no? Además, el gobierno de la región de Murcia lo negocié yo en su día, en el año 2019. Creo que era un buen gobierno, creo que es muy buen acuerdo y los resultados están ahí. ¿no? La región de Murcia ha sido una de las comunidades autónomas, precisamente donde se han visto los avances y los logros que ha ido consiguiendo ese gobierno. Y un dato también importante: se están viendo ¿no? las encuestas donde、eh, tres de cada cuatro votantes de ciudadanos dicen que están en contra de esa moción de, de censura y. Dos de cada tres murcianos dicen que están en contra de esa moción de, de censura, ¿eh? hasta votantes del Partido Socialista.、Mm. Por lo tanto, es evidente que era, que era un error. Señor Díaz, ¿qué puesto va a ocupar usted en la estructura de organización del Partido Popular? ¿Esto ya lo tiene hablado? No, no, yo vengo a trabajar. Yo no vengo a ningún puesto, ni a ninguna silla, ni nada. u s imagínese, ¿no? yo estaba muy cómodo en el Senado siendo senador. He decidido dejar mi acta, he, he decidido dejar mi militancia en Ciudadanos para trabajar, para ayudar a aglutinar al centro, al centro derecha, a, a los liberales. De, en España, para trabajar, que España tenga un proyecto, insisto, que te ponga el interés de los españoles y el interés de España por encima de las higras y de los colores, y vengo a eso, vengo a trabajar para ayudar. q u El e objetivo es ganar a Sánchez porque España tiene un problema, ese problema es Sánchez y Iglesias, y mi objetivo es, lógicamente, ganarle con la fuerza de las urnas. Usted fue uno de los、eh, bueno, grandes constructores de la implantación de ciudadanos con tiempos de, o en tiempos de Albert Rivera. Esto significa que si usted está en el Partido Popular, va a trabajar. Para, para revertir esa situación y que esos cargos vuelvan al Partido Popular o vayan al Partido Popular? Yo no tengo que decidir ¿no? lo que tienen que hacer la gente de Ciudadanos. Yo tengo muy buenos amigos en Ciudadanos, lógicamente, después de todos estos años, a los que les deseo mucha suerte. Y aquí yo a lo que vengo, insisto, es a aglutinar y ayudar a aglutinar e l centro-derecha de España.、Eh, y creo que eso、eh, es lo importante y creo que es realmente la solución para poder tener un gobierno fuerte que anteponga el interés de las personas, al interés q u e están Algunos siempre de que pactan con quien haga falta para mantenerse en, en Moncloa, y ahí cada uno tendrá que decidir. q u Es lo que, lo que quiera ser. Yo sí l o puedo hablar por mí y le puedo hablar de lo que yo, de lo que yo he hecho, de que es claramente que Ciudadanos ha convertido en una muleta del sanchismo, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución.、Eh, y con mucha tristeza digo esto, y me he puesto, pues lógicamente, a remangarme y a trabajar para construir y ayudar a construir un proyecto mucho más fuerte de lo que es a, a día de hoy. Y ese proyecto tiene e ser Partido Popular y tiene que ser con Pablo Casado al frente. Porque la, ¿no? la, la situación es clara. ¿no? Sí. Entre Sánchez y Casado es donde vamos a tener que decidir los españoles el futuro de España. Y yo, si、sí、tengo que elegir entre los que quieren romper el marco constitucional y los que quieren defender los valores constitucionales, entre los que quieren defender la unidad de España y quieren dividirla, y entre los que quieren defender la libertad o quieren defender el caos, yo siempre voy a estar al lado de los que quieren defender el marco constitucional, de los que quieren defender la libertad y de los que quieren defender un proyecto de país que sea. Diverso, pero, pero unido. Y ese proyecto a día de hoy lo único que lo representa es el Partido Popular con Pablo Casado al frente. Una última cuestión.、Eh, desde Ciudadanos, ayer mismo le, le acusan de ejercer prácticas mafiosas. ¿Qué, qué le responde, señor h e r d í a s Yo no voy a bajar al barro, ¿no? ni voy a entrar a descalificaciones ¿no? que hagan mis antiguos compañeros. Realmente me entristece ¿no? que、eh, hayan convertido, quieran convertir la política en peleas de,、eh, de barro. ¿no? Yo creo que los españoles lo que necesitan es certidumbre, los españoles lo que necesitan es un proyecto que les ha Soluciones. Los españoles lo que necesitan es, en definitiva, un proyecto político fuerte que apueste por la economía, que apueste por la justicia social, que apueste por un proyecto de país sensato, moderado, que pueda echar de, de, del gobierno a aquellos que están llevando a España al caos. Y, lógicamente, yo me voy a centrar a trabajar en eso y no voy a entrar en descalificaciones, ni voy a bajar al barro, ni voy a entrar en detalles de, de lo que digan mis antiguos compañeros. Fran Herbías, gracias por atender a. Radio Nacional de España, un saludo, buen día. Muchas gracias, ha sido un placer. 14 minutos para llegar a las 9, las 8 en Canarias. Les recuerdo, en tiempo de análisis con Rocío Martínez de San Pérez, con, con, Nacho Longo, con Francisco Longo perdón, y con Nacho Torreblanca. Paco,、eh, primer análisis después de haber escuchado a, a Fran Herbías, que, que trabaja claramente por, por esa unificación, dice, del centro-derecha, que esto es tanto como para plantear que, que Ciudadanos desaparezcan ¿no? en este marco, tal y como está el marco presentado por g e n o v a 13 en los últimos días. Sí, yo, yo creo que. Que sí, que trabaja por ello, pero, pero que no es nuevo, lleva trabajando mucho tiempo.、Eh, de hecho,、eh, sorprende que ahora eh, aparezca eh, un poco como,、eh, como crítico、eh, del partido al que ha pertenecido, quien forma parte de las filas de quienes、eh, pasaron de 51 escaños a 10 en unas elecciones después de una opción. Que privó, por cierto, a este país de disponer de un gobierno con mayoría.、Eh, en definitiva,、eh, el señor h e r b í a s es、eh, un, un adalid del r i v e r i s m o dentro del, de Ciudadanos y esto ha llevado pues, donde, donde ha llevado, ¿verdad? Yo, enlazando un poco con lo que decían、uh -huh. antes Nacho y, y Rocío, creo que efectivamente Ciudadanos tiene en estos momentos mejor, o ha tenido esta semana pasada, mejor estrategia que operaciones, diríamos en términos empresariales. v e r d d a Yo creo que, en fin, la estrategia, yo no sé si es muy viable en un momento de, de bibloquismo y de polarización extrema. Eh, de la cual el propio lenguaje del señor h e r b í a s es una manifestación, esto de echar del gobierno al sanchismo, etcétera, es toda una retórica que no es nada nueva y que no tiene nada que ver con aquello que se suponía que era el proyecto inicial de Ciudadanos, que era、eh, el, el, el centro liberal, era probablemente un partido de vocación minoritaria,、eh, combatiendo precisamente esa polarización a la que ahora. Pues、eh, algunos se convierten fácilmente. Y en todo caso, lo que nos deja esta semana es una constatación. Cuando la política se mete en el barro, los que ganan son los especialistas del barro. Y lo que a mí me parece más lamentable es que esta democracia televisada o retransmitida que tenemos, esta especie de show de Truman que se ha montado entre los partidos y, y, los, y los medios, Acabe dando como vencedores precisamente a aquellos que manifiestan menos principios、eh, a la hora de、eh, llevar adelante este juego táctico de los partidos. Rocío. Pues sí, de todo, todo sí a lo que ha dicho Paco. ¿no? Eh, yo creo que la gran pregunta、eh, estratégica es, es justamente esta: ¿no? ¿tiene cabida un partido? Que pretende ser un partido bisagra,、eh, con una agenda clara, ¿tiene cabida en una España tan polarizada? Y, pues esa es, esa es una gran pregunta, estratégica, digamos, ¿no? Eh, que entiendo que es lo que pretendía hacer, aunque no lo explico y hemos dicho n o todos los fallos,、eh, lo, que, lo que parece que pretendía en esas rimadas. Desde luego, pues, las palabras del señor Herbías es que es una, es una cosa. O sea, todo el objetivo no es un objetivo constructivo, es sacar al sanchismo, no es esta cosa, lo mismo que hemos visto ahora con el, esta precampaña de Isabel Díaz Ayuso, socialismo-libertad. Vamos a ver, por favor, por favor. O sea. Creo que podemos exigirnos todos un poquito más, ¿no? Un poquito más.、Ah, pues bueno, el señor Herbias está en esta, en esta deriva. A mí ha dicho unas cosas incluso que me, que me molestan profundamente. ¿no? no sé si os habéis fijado que ha dicho:、eh, No, no, yo ahora no tengo ningún cargo porque lo que vengo es a trabajar. Ah, perdón. O sea, <risa> que resulta que cuando usted era senador hace dos horas era para no trabajar. Porque, claro. Yo insisto, o sea, la, la, lo que llamaban vieja política te, tenía y tiene muchísimos problemas. Pero de verdad, ¿esto qué es? O sea, ¿que alguien, que alguien que es senador hasta hace unas horas diga que los cargos son para que ahora lo que él viene es a trabajar, porque resulta que desde los cargos no se trabaja, que la política es todo echar a un gobierno.、Eh, Que te gustará más o menos, pero que creo que si se le critica, se le puede criticar desde muchas otras cosas. No e s t á cosa completamente como que niegas la legitimidad a l contrario. ¿no? Entonces, en un país así de polarizado, pues el debate político se resiente, las instituciones acaban pagando, que eso es lo que a mí más me preocupa y lo veremos, lo estamos viendo y lo, y lo seguiremos viendo. Mm, y realmente no hay ninguna opción para la, la gente que duda, que ve críticas a los suyos, que ve、mm, cosas buenas de los otros. Para eso, que entiendo yo que son los espacios más constructivos donde, donde realmente poder hacer reformas y poder hacer cosas, no veo nada. Y nos estamos olvidando de un contexto que es fundamental, y es que estamos en un estado de alarma y en una pandemia. De verdad. Se cumple hoy, estamos de aniversario de un año trágico para este país. Trágico. Entonces, oye,、eh, de verdad, los ciudadanos, ¿qué, qué, qué? o sea, tú eres un ciudadano y ves esto y qué dices. Sí, a eso me refería yo, Rocío, claro, justo es que cuando hablaba del show de Truman. u n c i u d eran o s a i d o No, no, un ciudadano del partido, claro,、eh, sino un, claro, ciudadano, un ciudadano, digo, con un DNI. Es, ¿qué,、claro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oiga, perdonen. O sea, yo no, ¿sabes? o sea, no, no quiero incitar a la revuelta, pero es que hay para salir a las calles y d e c i r vale, ya, ¿no? Sí, vale, ya. d e m á s hay un problema cuando, cuando dibujas、eh, la política en términos del bien y el mal, que es muy difícil pensar que si, siendo tú el bien y los demás el mal, pues luego tengas un 10, un 11, un 12, un 15, incluso un 20% del apoyo popular. Quiero decir, porque en, en una democracia entre personas adultas, maduras, en un sistema constitucional. El bien, puede haber muchas zonas grises en muchas、uh -huh. cosas, pero el bien y el mal, yo creo que tienen que estar bastante claros para todos nosotros porque así nos han educado y así nos educamos y así lo refrendamos. Entonces, esta, esta constante moralización de la política es muy difícil porque si resulta que tú estás todo el rato señalando al sanchismo como el mal. Y luego el sanchismo gana las elecciones, entonces o bien tú tienes la cosa del bien y el mal mal puesta, ¿no? O te tendrías que cambiar de categorías. Y eso yo creo que O de una... país. Sí, o de país. Entonces, eso, esta moralización de la política en términos del bien y el mal, luego es muy cruda y nadie la digiere, ¿no? Tú puedes jugar el truco del bien y el mal una vez. Y si te sale bien, pues tendrás razón, pero es que si te sale mal, no, no la tendrás. Y yo creo que ahí, al final, el problema de ciudadanos. Y de mucha de la política actual es que, como yo soy liberal, conservador, no sé qué, no sé cuántos, entonces me voy al PP. No, es que esto no es una estantería donde uno se coloca en, en, en, en, el, en el lineal、eh, para ofrecerse. Es que yo lo que me gustaría saber es cuál es el proyecto de país que tiene ciudadanos.、Yo、no quiero saber si eso es de izquierda, centro, derecha. Ya decidirán los ciudadanos, los votantes en este caso, para no seguir con la confusión. ¿Qué les gusta y qué no les gusta? A mí lo que me gustaría es que los partidos dibujaran proyectos de país comparables en sus virtudes, que los, que los votantes、eh, pudiéramos observar y elegir entre ellos. No estas especies de adhesiones de. Eh, que parece un autotest, ¿no? De usted es antisanchista y liberal, pues entonces le toca tres cuartos de no sé cuántos. ¿no? Yo no me levanto por las mañanas pensando, y la mayoría de los votantes supongo que no se levantan por la mañana,、eh, encienden la radio y empiezan a autocuestionarse si son sanchistas, antisanchistas, liberales o conservadores. No, la gente tiene unos proyectos vitales, tiene unos proyectos colectivos y le gustaría que la política reflejara eso. Y entonces, esa es la orfandad. Dice, ¿cómo es posible que tengamos, como en Cataluña, ¿no? c h o partidarios ¿Cómo es posible que tengamos nueve partidos en liza y una crisis de representación? Y que la mayoría de los votantes de nueve partidos no se sientan representados por nueve partidos. Oiga, yo prefiero, volver al... Por eso, ¿no? claro, prefiero volver al bipartidismo y decir fresa o chocolate, ¿no? Como os acordáis, ¿no? Esto mira, es mucho más sencillo. Paco. Sí, no, yo, claro, decía ahora Nacho, yo prefiero volver al bipartidismo y a mí se me, me estaba ocurriendo que, que dónde hay que firmar, ¿verdad? Porque, porque yo creo que esta percepción、eh, la vamos a tener muchos、eh, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido. Porque la c o n v e r s i ó n la implosión del mapa político que se produjo、eh, pues, en fin, hace unos años y la fragmentación,、eh, lo que ha hecho ha sido conducir、eh, hacia los extremos la, la política española. En fin, esto se ha escrito mucho. Y, y los bloques、eh, son una especie de bipartidismo polarizado.、Eh, es un poco lo que, lo que estamos teniendo. Eh, donde el intento de, de ciudadanos de crearse un espacio transversal、eh, pues、ha tenido extraordinarias dificultades. ¿no? Eh, perfectamente comprensibles, por otra parte, porque estamos hablando de dos bloques、eh, muy poderosos y muy potentes. Ahora, el escenario que se dibuja、eh, en el futuro. Es bastante aterrador porque、eh, la lógica de los bloques es además una lógica donde las políticas,、eh, las policies, ¿verdad? se diluyen y lo que quedan son básicamente identidades genéricas y, sobre todo, descalificaciones genéricas del adversario. Este, este escenario verdaderamente、eh, favorece a quienes controlan、eh, las mayorías dentro de cada bloque. Pero, pero desde luego para el país... Es bastante, bastante aterrador. Sí, porque la, la política, además, lleva una semana, una semana o sobre todo unos días,、eh, que, que no sale bien parada de todo esto. ¿eh? Se, hay un gobierno, se rompe ese gobierno,、eh, hay tres diputados o tres consejeros de ese gobierno que deciden romper esa disciplina de voto e irse a negociar con el Partido Popular. Sospechas por parte de la oposición de que hay prácticas mafiosas, de que se está comprando a diputados. Unos dicen transfugas, otros no son transfugas.、Eh, en fin.、Eh, Luego estamos hablando de, de las consecuencias,、eh, Paco, sobre la política, pero es que aquí es donde ya prácticamente el impacto es irremediable. Sí, pero fíjate que incluso eso, en un estado, diríamos, de normalidad、uh -huh. retórica, sí, sí.、Eh, de un cierto consenso sobre lo básico, eso. Se parecería bastante a Borgen, por ejemplo, para quienes hemos visto la serie.、Uh -huh. En definitiva,、eh, como me parece que decía Nacho hace un momento,、eh, la, la política、eh, no puede desconocer que los partidos son máquinas electorales y que la, la lucha por las posiciones de poder es una parte inherente de la política. Pero esto puede darse en un contexto más o menos normalizado de un sistema democrático que funciona, donde hay elementos de transversalidad razonables. O puede darse en un contexto extremadamente polarizado y de bloques, donde sistemáticamente son las identidades a lo que se apela y las emociones más básicas y primarias.、Mm. Todo esto, además, desnaturalizando el debate político y, y, y de alguna manera, secuestrando la agenda política.、Mm. Secuestrándola del, del tema de las ayudas, de los fondos europeos, de la pandemia, de, de, de todo lo que es. Esencial para la vida de los ciudadanos. Nacho, aquí hay, hay poco Borgen y mucho juego de tronos. ¿no? <risa> bueno,、eh, no sé si la, la sorpresa de que Borgen se, se haya ejecutado digamos, en Murcia primero nos ha dejado a todos. O sea, yo creo que no lo es, n o porque precisamente、eh, la, la política en, en países donde lleva mucho tiempo funcionando un sistema con muchos partidos y mucha racionalidad precisamente consiste en pactar y discutir las políticas. n o O sea, no hay nada menos danés. Que este juego de transfugismo. La gente puede cambiar las coaliciones en torno a programas eh, eh, y cuando se quieren cambios de políticas, pero no las personas. Yo creo que en el caso de Murcia,、eh, lo, que, lo que sería, a mí sí que me parece en ese caso recomendable, serían unas elecciones.、Eh, o sea, porque ahí ya la deslegitimación de,、eh, del sistema y de ese gobierno y de su capacidad de impulsar nada es más que evidente. ¿no? En, en Madrid es discutible. Eh, en, en qué estado estamos o qué se debería hacer. Pero me parece que el caso de Murcia sí que es decir, oiga, ustedes, estas tres personas, En ese momento, lo que sí que deberían haber、eh, promovido es unas elecciones mm, y mm. deben promoverlas. O sea, usted no puede vaciar un partido, irse al otro lado, cambiar de decisión en 24 horas y levantarse por la mañana y decir, como no, yo es que he venido aquí a trabajar, oiga, o sea, pero es que primero le ha pegado fuego a la pradera <risa> y ahora pretende convencernos de que, n o como, como dicen, n o business as usual, n o el negocio、eh, continúa, aquí no ha pasado nada. Oiga, no,、eh, dele, en Murcia sí, dele de verdad la palabra. Eh, a la gente para que intente poner un poco de orden, y ya que ustedes la, es, repartiéndose cartas se han hecho tal lío y las han perdido todas por el camino, pues volvamos a barajar. En ese caso sí, yo me parece que para eso sí que están unas,、eh, unas elecciones anticipadas. Muy de acuerdo, para,、sí. para mí desde luego lo de Murcia ha acabado siendo barro,、eh, pura, puramente. Enseguida estamos con Rocío Martínez San p e r e estamos con Nacho Torreblanca también y Francisco Longo en las mañanas de la Radio Pública. Estamos en tiempo de análisis.